El simple pensamiento de hacerlo va en contra de nuestra naturaleza. Cuando nos sentimos defraudados, engañados u ofendidos, la última cosa que queremos hacer es soltar el desprecio que sentimos. Así que, ¿cómo proseguimos? Pues hoy, en Momento Decisivo, el Dr. Jeremiah compartirá el próximo mensaje en la serie de estudios bíblicos titulada Oración La Gran Aventura. Si usted necesita consejos bíblicos prácticos sobre los pasos que debe tomar para perdonar, no se pierda nuestro mensaje de hoy, titulado La oración y las relaciones personales. Y ahora, presentamos a nuestro pastor y maestro de momento decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo. Con unas palabras más en cuanto al siguiente mensaje en la serie, Oración, la gran aventura. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Tenemos una lección muy importante hoy, y tal vez nos lleve en una dirección que tal vez usted no haya anticipado a leer o recitar el Padre Nuestro. Pero pienso que esto puede ser transformador para aquellos que han estado atrapados en un conflicto. Quiero que escuchen con cuidado lo que Dios tiene que decirnos en su Palabra. Tal vez usted sepa de alguien que necesita escuchar este mensaje importante sobre el perdón. Si tiene una forma de ponerse en contacto con ellos por teléfono, ¿por qué no les llama ahora para invitarles a escuchar este mensaje? Y si no lo pueden escuchar en este momento, quiero recordarles que pueden visitar nuestra página web en momentodecisivo.org las 24 horas del día para escuchar tanto el programa de hoy como otros programas anteriores que tenemos archivados ahí. Sin más... Demos comienzo a nuestra lección, la oración y las relaciones personales. Suena más bien extraño y tal vez de otro planeta, pero esto es lo que el Señor nos enseñó que oráramos todos los días. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hace años me regalaron un libro titulado Girasol. Fue escrito por Simon Wiesenthal, el Simon Wiesenthal de los campamentos judíos de concentración. el Simon Wiesenthal, que encabezó la cruzada para llevar a juicio a los perpetradores nazis. Era una persona decente, arquitecto de profesión, pero quedó atrapado en las guerras nazis, esperando, nada más, tan solo sobrevivir el holocausto, casi sin atreverse a esperar siquiera eso. Hallamos a Simon Wiesenthal, escribiendo al principio de su libro respecto a una experiencia cuando una tarde, en un campamento de concentración en Polonia, Había sido asignado a limpiar los escombros de un hospital que los alemanes habían improvisado para los soldados heridos traídos del frente oriental. Una enfermera, que salió de la nada, se le acercó, le tomó por el brazo y le ordenó que le siguiera. Le llevó al piso superior en donde había una hilera de heridos, junto a una cama en donde había un joven soldado, con su cabeza vendada con vendas amarillas, más vendajes llenos de sangre. El joven se estaba muriendo. Tenía tal vez unos 22 años y era uno de los agentes de la SS. Este soldado, llamado Carl, estiró la mano, se aferró con todas sus fuerzas a la de Wiesenthal, empuñándola como si temiera que saliera corriendo. Le dijo que había hablado con un judío. Tenía que confesar las terribles cosas que había hecho a fin de poder ser perdonado y así poder morir en paz. ¿Qué es lo que había hecho?, Había estado peleando en una aldea rusa en donde habían acorralado a unos cuantos centenares de judíos. Se le ordenó a su grupo colocar latas llenas de gasolina en cierta casa. Metieron a la fuerza en esa casa como a unas doscientas personas, apiñándolas hasta que ni siquiera pudieran moverse. Luego, lanzaron granadas por la ventana para incendiar la casa, y a los soldados se les ordenó que dispararan sobre cualquiera que tratara de escaparse por las ventanas. El joven soldado relató, Detrás de la ventana del segundo piso, vi a un hombre con un nene en brazos. Su ropa estaba incendiada. A su lado había una mujer, sin duda, la madre de la criatura. Con su mano libre, el hombre cubrió los ojos del niño y así saltó a la calle. Segundos más tarde, siguió a la madre. El hombre moribundo dijo, «Le disparamos. Nunca lo olvidaré. Me persigue hasta ahora. Los matamos a tiros». El joven hizo una pausa y luego continuó. «Sé que lo que le he dicho es terrible. He procurado hablar de esto con algún judío y suplicarle que me perdone. Sé que lo que pido es casi demasiado, pero sin su respuesta no puedo morir en paz». Hubo silencio. El sol brillaba alto en el cielo. Dios estaba ahí, en alguna parte. Pero en ese hospital dos extraños se hallaban solos, atrapados en la crisis del perdón. Un miembro de la raza superior suplicando perdón de parte de un miembro de la raza condenada. Wiesenthal nos cuenta lo que hizo. Me puse de pie, dice, y le miré con sus manos plegadas. Al final me decidí y sin decir ni una palabra salí. El alemán se fue a encontrarse con Dios sin haber sido perdonado por el hombre. sentado sobrevivió. ...al campo de concentración... ...pero nunca pudo olvidar al soldado de la SS... ...se preguntaba... ...atormentado por largo tiempo... ...si debía haberlo perdonado... ...cuenta su historia en su libro... ...El girasol... ...y ese libro... ...más extraño que he leído porque... ...la historia se halla al principio... ...y después de ella... ...todos los capítulos son ensayos de diversas personas... ...que hablan... ...de si debía o no debía... ...haber perdonado al soldado... ...algunos dicen que sí... Otros dicen que no, pero el libro entero trata de la naturaleza del perdón, las atrocidades de las cuales ya les conté. La pregunta que tenemos que hacernos al empezar nuestra lección es esta. Supóngase que a usted le hubieran pedido que escribiera uno de esos capítulos, ¿qué habría escrito? Algunas personas no necesitan un relato como el de Wiesenthal para decirles que el perdón parece injusto. Por ejemplo, Louis Smith cuenta la historia de Jane Crashop. Jane y su esposo Ralph finalmente habían criado a sus hijos a través del enloquecedor laberinto de la adolescencia y gentilmente los habían animado a que dejaran la casa. Jane se sentía contenta de que ellos hubieran dejado el nido. Al fin, iba a tener algo de vida por sí misma, volver a sus carriles y hacer algo por sí misma, pero una tragedia en la familia la detuvo. Como usted ve, el hermano menor de Ralph y su esposa murieron en un choque automovilístico y dejaron tres hijos de ocho, diez y doce años de edad. Él sabía que era su llamamiento sagrado recibir en casa a los huérfanos de su hermano. Jane tenía demasiada compasión o estaba demasiado cansada como para discrepar. Nunca supo cuál. Los recibió, no por un mes, sino todo el tiempo que fue necesario. En cuanto a Ralph, él pasaba mucho tiempo fuera, como agente viajero, en la carretera haciendo negocios. Nueve años gimieron al pasar. Dos de los muchachos se habían ido. El que quedaba en casa tenía 17 años y con su mente ligeramente fuera de quicio, pero funcional. En pocos años, Jane y Ralph habrían quedado libres en casa. Ni tanto. El cuerpo de Jane había empezado a encolvarse algo para entonces, mientras que Sue, la secretaria de Ralph, era deslumbradora. Además, Sue parecía realmente comprender mejor sus necesidades. ¿Cómo podía él evitar enamorarse? Ralph y Sue sabían que su amor era demasiado verdadero como para negarlo y demasiado poderoso como para resistirlo. Así que Ralph se divorció de Jane y se casó con Sue. Ralph y Sue estaban muy felices y sumergieron su felicidad en una espuma religiosa. Su iglesia, acomodaticia y aceptante, celebró su alegría de recién casados con ellos. Fueron mantenidos a flote en su unión por una comunidad cristiana. Pero Ralph necesitaba una muestra más de aceptación. Así llamó a Jane para pedirle perdón. Le pidió que se alegrara con él porque finalmente él era un hombre feliz. «Quiero que me bendigas», le dijo. Ella respondió, lo que quiero es que te vayas al infierno. ¿Cómo puede uno perdonar a alguien que hizo tal cosa? ¿Perdonarle? ¿Tirar por la borda el único poder que le queda, la fuerza de su odio, la energía de su desprecio? El desprecio de la mujer era su poder, su dignidad, su estima propia. Era injusto pedirle que le perdonara. ¿Cómo pudieran influir las palabras de Jesús en estas dos historias? Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay mucho que decir para las personas que no perdonan. ¿Por qué extraña razón hay gente que pisotea y se abre paso a empeñones por nuestras vidas, dejándonos sangrando a su paso, y luego esperan que lo perdonemos todo y que actuemos como si nada malo hubiera ocurrido? Perdonar es un desacato contra la moralidad de retribución. Y luego leemos las palabras de nuestro Señor. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdonar es duro. Aquí en esta oración nuestro Señor dice que todos los días al orar debemos lidiar con el asunto del perdón. Que tenemos que alabar desde el principio de la oración, considerar nuestras prioridades y su provisión y entonces tratar nuestras relaciones personales. Voy a decirle que si captamos lo que nos dice esta oración, aprenderemos cómo llevarnos bien con todo el mundo todo el tiempo. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es interesante que el Señor pasará rápidamente del danos al perdónanos. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras deudas. Lo primero que pienso cuando leo esta oración es que por lo menos es un recordatorio diario de la realidad del pecado. A veces necesitamos que nos recuerde que el mundo en que vivimos es un mundo caído. En ese mundo caído hay heridas, deudas y pecado. La palabra que en español se usa aquí es deudas. La versión popular dice, perdónanos el mal que hemos hecho. En Lucas, la palabra que se usa en esta oración es pecados. Así que Jesús habla de nuestra condición caída, deudas, pecado, maldad. Es bueno recordar que no vivimos en un mundo perfecto. Vivimos en un mundo caído. Hace varios años, cuando empezaba en el ministerio, alguien me dio un ejemplar de un libro escrito por Carl Menninger, el famoso psiquiatra. El libro se titulaba qué le pasó al pecado. Lo escribió allá en 1973 y una de las cosas asombrosas del libro es esta. El escritor había hecho una investigación de la historia política de los Estados Unidos y decía que la última vez que algún líder de los Estados Unidos de América había hecho alguna mención pública del pecado fue en 1953 cuando Dwight Eisenhower citó Abraham Lincoln en su discurso de toma de posesión presidencial y dijo algo del hecho de que como nación tenemos que pedirle a Dios perdón por nuestros pecados y maldades. El escritor decía que desde entonces y hasta la fecha jamás ningún otro líder había vuelto a mencionar algo sobre el pecado o deuda o nada parecido. Yo no he oído nada recientemente. ¿Lo han oído ustedes? Es bueno empezar recordando cada día que tenemos que lidiar con nuestra condición caída. A veces nuestras experiencias se hallan más allá del ámbito en donde estamos. En este mundo las personas les hacen cosas malas a las personas. A veces esas cosas malas nos tocan a nosotros. A veces tenemos que enfrentarnos a ellas. A veces tenemos que relacionarnos con ellas, pero esta oración no trata de tener conciencia del pecado, esta oración trata de la confesión del mismo, el perdón del pecado. Jesús dijo, «Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores». Quiero decirles algo que tal vez les sorprenda. Puedo comprobar aquí mismo en el capítulo 6 que esta es la frase más importante de la oración. Si fuera abogado, presentaría como razón que es la única frase que nuestro Señor repite por énfasis. Lea toda la oración. Al llegar al final de la misma, en el versículo 14, Jesús vuelve a visitar la frase, dice, «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas». Jesús quiere que esta idea penetre profundamente en nuestros oídos de que todo este asunto del perdón es muy importante, y por eso vuelve y nos da un comentario de dos versículos al respecto. Dice que si perdonamos a otros, seremos nosotros mismos perdonados. Si no perdonamos a otros, no conoceremos el perdón divino. Esa es una declaración muy impresionante. Tiene ramificaciones teológicas que hacen que nuestra mente luche ¿Qué quiere decir? ¿Es el perdón que otorgo a mi amigo la condición bajo la cual Dios me perdona judicialmente? ¿Qué habría querido decir? Permítanme recordarles que en todas las Escrituras visitamos vez tras vez el concepto del perdón. De hecho, lo visitamos no hace mucho en el capítulo 5. El versículo 43 dice, «Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo».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 Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Proverbios 19.11 capta la belleza del perdón al decir, La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Me permiten aclararles algo aquí? El perdón no es evidencia de debilidad. Es una de las mejores evidencias de fuerza en el corazón de un hombre o una mujer. Perdonar no es expresar nuestra debilidad, perdonar es comprender una verdad que es tan dinámica como para expresar su fuerza en su vida. Para comprender Mateo 6:12, 14 y 15, ustedes tienen que acudir a Mateo 18. Es una ilustración que nos ayuda a comprender lo que Jesús dice. Toda historia que Jesús cuenta tiene un propósito y las compartió para ayudarnos a entender Lo que enseñaba. Leamos la historia en Mateo 18 para entender mejor lo que está en este pasaje aquí en Mateo 6. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. Este siervo al que Jesús hace referencia debía diez mil talentos, Esto es tanto dinero que para muchos de nosotros es difícil siquiera concebir. Por ejemplo, un talento equivale a la paga de seis mil días de trabajo. Así que le llevaría a este hombre a trabajar seis días a la semana por trece años para ganar un talento. Y debía diez mil. ¿Cómo pudo un siervo meterse en un problema de esa magnitud? ¿Estaba acaso despilfarrando el tesoro? ¿Hizo alguna mala inversión? No lo sabemos. Lo que sabemos es que debía esta cantidad gigantesca y no tenía nada con que pagarla. La Biblia dice que el siervo se postró ante su señor y le dijo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Habiendo leído lo que acabamos de leer y habiendo hecho los cálculos, queremos echarnos a reír. Por supuesto que lo hará, ni pensarlo. Tendrá que vivir 190 años y ahorrar todo su salario para lograr pagar la deuda. El hombre era un necio por cualquier lado que se le vea y nuestra reacción es de enojo. Si alguien nos esquilmara de unos dos mil dólares, a lo mejor seríamos casos desahuciados. Pero el patrón de este siervo fue movido a compasión y le dejó libre. La Biblia dice que se lo perdonó todo. El amo del siervo no fue solo compasivo, sino que reconoció el problema. No había manera alguna de recibir el pago. Así que simplemente lo perdonó. El rey representa a Dios, el siervo a todos nosotros. Debemos una deuda que jamás podríamos pagar. ¿Cómo podía el amo perdonar una deuda tan astronómica como esa? Lo hizo debido a su gran amor. Nosotros debíamos una deuda de pecado que no podíamos pagar. Era tan enorme que no había ninguno de nosotros que pudiera ofrecer algo. Nuestros débiles intentos de pagar la deuda de nuestro pecado son los débiles intentos de este hombre de pagar su deuda. Es ridículo. No tenemos nada con qué pagar. En el versículo 28 del capítulo 18, este mismo siervo sale y haya uno de sus siervos subalternos que le debe dinero equivalente a tres meses de salario. ¿Naderías? Pero este siervo, a quien le había sido perdonado diez mil talentos, se puso a ahorcar al otro y le exigía, págame lo que me debes. 18.29 Entonces su conciervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. El mismo discurso que el otro acababa de dar. La Biblia dice que el hombre al que se le había perdonado todo tomó al otro siervo que le debía apenas una minuncia y le echó en la cárcel. Cuando los otros criados vieron lo que había ocurrido, se lo contaron al rey, quien llamó al hombre malvado y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces, su Señor, enojado, Le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Luego Jesús dijo: Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Este es un cuadro de alguien que quiere todo el perdón que Dios puede dar, pero no está dispuesto a darlo a alguna otra persona. Lord Hebert lo dijo muy bien cuando escribió: El que no puede darlo a otros, destruye el puente sobre el cual él mismo un día tendrá que pasar. La historia es muy poderosa, muy impresionante, en términos de nuestras relaciones personales diarias. Louis Smets, escribiendo sobre esta historia, dice, Jesús echó mano a la treta más dura en la bolsa del perdón, y tenemos que ponerla en práctica... José nos deja la intemperie, muy afuera, en la soledad, en los grilletes del no perdonado. Nos hace sentir como la hija del molinero a quien se le dijo que si no podía hilar un montón de paja para convertirlo en una madeja de oro antes del amanecer, perdería su cabeza. No hay ningún Rumpenstein que va a venir para hilar perdón a partir de corazones de paja, y así Jesús es realmente severo con nosotros». Es riguroso porque la incongruencia de pecadores rehusando perdonar a pecadores es algo insólito en la mente de Dios. Dios no puede aguantarlo y no hay una manera franca de soportarlo. Así que dice que si usted quiere que Dios le perdone y no puede perdonar a alguien que necesita un poco de perdón suyo, olvídese del perdón que quiere. ¿Es duro o es duro? Usted dice, ¿cómo voy a figurarme esto?, Dice Dios que no puedo ser cristiano si no perdono a mis amigos. ¿Conoce usted cristianos que no perdonan? Póngase a ver a la gente en la iglesia, como lo hago yo. Hay toda clase de personas que guardan recores. Algunos están oyéndome y se sienten muy incómodos. Desearían no haber venido. Hay mucha falta de perdón entre creyentes. Estoy convencido de que son cristianos. ¿Cómo encaja todo esto? Anoté junto a Mateo 6.14 este pequeño paradigma. Número uno. Jesús dice que usted y yo, hijos de Dios, debemos perdonar primero porque hemos sido perdonados. Cuando comprendemos cuánto nos ha perdonado Dios, nos hace libres para perdonar a otros. Ese es el propósito total de la historia. Ese es el propósito de Mateo 6.12. Constantemente debemos reflexionar en el hecho de que se nos ha perdonado mucho. Sé que algunos de ustedes proceden de hogares cristianos y tal vez no han tenido ninguna vida sórdida. Tal vez usted no sepa lo mucho que se le ha perdonado. Simplemente lea Romanos 1 al 4 un par de veces y comprenderá cuánto Dios le ha perdonado. Dios nos ha perdonado una tremenda deuda, una deuda que no podíamos pagar. Número 2. Debemos perdonar así como hemos sido perdonados. ¿Cómo nos perdonó Dios? Por amor de Cristo nos perdonó incondicionalmente. Nos perdonó generosamente. No dijo, te perdono, pero no lo olvido. La Biblia dice que cuando Dios nos perdona, lo echa a lo más profundo del mar. Pone luego un letrero que dice, prohibido pescar. Dios lo deja atrás, tan lejos como está el oriente del occidente. Lo anuló, lo quitó. Número 3 Debemos perdonar para poder ser perdonados. Ahí es donde se halla la dura verdad. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando recibieron a Jesucristo hubo algo que ocurrió en el cielo y que se llama perdón? Inmediatamente, cuando usted recibió a Cristo, la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz se aplicó a su cuenta y usted quedó justificado. Eso quiere decir que sus pecados fueron colocados sobre Jesús y que la justicia de Jesús se le aplicó para que allá en el cielo, cuando Dios le mire a usted, en realidad, vea a Jesucristo y de esta manera verle a usted justo y santo. La justicia de Jesucristo es ahora su justicia. Usted dice, a pesar de lo que haga ahora, absolutamente. Fue un perdón de todo tiempo, algo judicial que Dios hizo. le declaró a usted justo, le acreditó justicia a su cuenta. Usted no tenía ningún derecho a tenerla, pero por fe, debido a su gracia. Dios le dijo, te declaro justo. Cuando Dios dice que usted es justo, usted lo es perdonado judicialmente. Pero hay otra clase de perdón, se llama perdón relacional. De esto trata Juan 13. Cuando Jesús les lavó los pies a los discípulos, lo hizo para ilustrar un principio. El principio es que cuando usted toma un baño queda limpio. Esa es su salvación. Hablaremos más sobre esto cuando nos reunamos nuevamente el lunes. Mientras tanto, espero que tomen tiempo para considerar seriamente lo que hemos discutido para permitir que esta enseñanza le ayude a cambiar la forma que trata con otros. Quiero recordarles que perdonamos a través del perdón que Dios ha demostrado hacia nosotros al perdonar nuestros pecados. ¿Existe algo que alguien nos haya hecho que sea peor que lo que hemos hecho nosotros al ofender a nuestro Dios Todopoderoso? Gracias por su participación hoy y hasta el lunes. Gracias por sintonizar.